Y bueno, directamente desde el 787 viene el gato BF Javi A. No, dime qué lo que hay. Ya tú sabes, aquí está Javi A. Por aquí por alto calibre de Oye, que siempre cuando lo tenemos. Ya tú sabes, porque saca palo tras palo. Dímelo, Javi cómo te encuentras. Sí, papito todo bien, gracias. Acá en en Puerto Rico. Ya tú sabes, aquí eh, eh, acá chateando un ratito con la gente por myspace.com slash Ya había cibercrito, ya había hablado ¿sabes? en el Facebook aquí, tú sabes, esperando para darle caretazo aquí a mi gente en alto calibre, tú sabes, para pagar mi luz aquí. Gracias. <risa> oye, ya tú sabes, este, tú sabes que tú eres querido aquí. Oye, ya, había ve acá, cuéntame, bendito sea Dios. Tú no eres de las personas que sacan muchas canciones, pero cuando sacas siempre pega. Dime con, cuál es la fórmula que tú tienes. es <risa> la gente que exagera por ahí, tú sabes, ¿verdad? No. O sea, puede puedes meterle con el flow que Dios le da a uno y... Y no, pues de verdad, pues, mantenerme en una disciplina, o la... Tú sabes cómo es, pero un bailarín, esto es como los bailes, tú tienes que mantener... Pues tú sabes, mentalmente, también pues físicamente, hice un cambio drástico también. He hecho muchos cambios en, en estos tiempos, pues, he cambiado muchas cosas en cuanto a mi, mi, mi aspecto artístico, corporativo, bueno, desde físico... eh emocional y de muchas cosas porque pues ha sido uno unos años fuertes pero que yo no he sabido utilizar tú sabes que cuando uno es de piedra papi que no, uno no lo que se hace más grande tú me entiendes ese es así, ese es así bueno. Y físico, físico, físico le podemos dar, este, le podemos dar, este, mérito al llavio porque casi todas las fotos ahora que el se tira son sin camisa, para que vean. Y lo que pasa es que por un tiempo, pues, económicamente la cosa no está muy bien, pues, está sin camisa, pues, la mayor parte del tiempo. Eso es parte eso es parte, de, eso es parte de, del muñeco, tú sabes, para estar. igual como así mismo personalmente y artísticamente conmigo. Oye, ya había desde maquineando, que fue el último éxito tuyo. Eh que sacaste así como solista eh, maquineando, ahora vuelve otra vez con este junte, bueno ya vi, cuéntame cómo fue, te llamaron, tú te los encontraste por la calle, le, le, le, le, te le acercaste oye, sería bueno hacer esto, cómo fue ese junte con Wisin, y Yandel y Franco, ya tú nos había dicho, nos había comentado en la última entrevista cuando presentamos maquineando, pero no, no, no, no pregunté ¿Verdad? Hasta que saliera la canción, ¿cómo fue que se dio eso? Y yo vi una nave espacial que pasó. No, estaba aburrido, me tiró una piedra. Entonces me llamó Paco López. me preguntó que si fui yo el que le tiró una piedra a, la, a una nave que pasó. Y ella que sí, que, que pasó, bien guapo. Me dijo que eran Wistín y Yandel y que ellos de casualidad me estaban buscando en un trabajo. Entonces, pues nada, hicimos eso, este, nos, nos comunicamos, tú sabes, ¿no? el material, y ya tú sabes, yo tiré la mía, y entonces resultó que yo estaba cerca el Yunque para esos días también, y yo vi con unos palos moviéndose, y tiré otro peñón, resultó que era franco. Me dijo, papi, yo quiero una canción contigo, que también, pues mira, vamos a hacer ¿sabes? Okay. Se estrena, se, se, dicen que se va a estrenar hoy y ya, y ya tres horas antes ya está corriendo por sí, el internet. Sí, sí, te digo, el vengo con el disco y tú, Yavi yo tengo tu disco aquí, yo qué? No, sí, tengo aquí las 20 canciones. Madre. Oye, oye Xavi, hablando de eso, este tú sabes que tuvimos, como mencioné, tuvimos a Randy el viernes y también nos comentó que que están cambiando de compañía, cuando le pregunté qué compañía están cambiando, ellos dijeron que han filmado en la compañía de Wisin y Yandel, ellos no te han hecho ninguna oferta ahora que salió esta canción este ya había. Pues sí, sí hay oferta, yo ahora mismo pues estoy, hay varias ofertas en las cosas que están pasando, eh, pues los muchachos me hicieron una oferta para trabajar ahí en Dublón Guay, yo pues estoy asesorándome con pues con los licenciados y todas las cosas y estoy pues tú dándole casco a a esto y ya básicamente estamos en una una decisión que se va a saber pronto y pues tú sabes tiene como te digo sí está eso en la mesa y es una buena Cuando el ñoño de la compañía tal que usaba lo que está es para él y no entiende estas cosas artísticas así, eso pues tiene sus propios. ¿sabes? Seguro que sí, pero sí, hay uno falta en la mesa, se está evaluando y ya tenemos una reunión pronto, que ahí pues tú sabes, tocaremos los últimos puntos y ya se tomará una decisión final. Wow, sí. ya tú sabes, así que le deseamos lo mejor a Yabia, ¿verdad? Que, que si no es con Wisin y Yandel, ¿verdad? Que, que, que sea con una compañía, ¿verdad? Que lo valore como artista. Recuerden como dice Yabia, tú sabes, ellos también son artistas, ellos no van a dejar su carrera para irse para otro artista, pues, ¿verdad? Es muy raro que eso suceda, que un artista deje su carrera para. Para para la tiene, otra. tiene como todo tiene su pero es como te digo aquí hay muchas cosas sucediendo tú sabes para pa hacerle pues pues más claro a la gente pues mira aquí hay muchas cosas está el el aspecto disquero está el aspecto de manejo hay hay varias cosas tú sabes simplemente hay que ver qué es lo más lo más que Somos competencia de una forma, pero es como te digo, hay una propuesta eh, que eso se va a hablar ya en la próxima reunión y ahí pues marcharán las cosas, tú sabes, básicamente, pero si resulta que este punto pase, obviamente va a ser histórico porque estamos hablando de gente gigante, ¿me entiendes? Estamos hablando de tres gigantes que, pff, o sea, pero va a ser algo que... Sinceramente no he estado en mis planes de con una discada de artista pues nosotros ser obviamente eh, de eh, la misma competencia, pero como te digo, como ellos están bien desarrollados bastante en el aspecto corporativo, hay más, hay muchas opciones, hay muchas cosas que se pueden hacer aquí. Yo también traigo mi equipo de trabajo y traigo mi, mi básicamente mi concepto artístico que ya voy a agua y, y, y para afuera, ¿me entiendes? Tú sabes ese es así Entonces, tampoco, tú sabes. So, pero va a ser es interesante ¿no? lo, lo bueno mira estamos trabajando ahora mismo pues sacamos ese tema que eh, hace creo que hace como una semana se grabó un tema grabó un tema con ellos y con Ivy Queen tema terrible este con Randy hablando de Randy saluda a Randy si está en sintonía por ahí el N.O.T.A con la L.O.T.A Oye, sí, este me dijo Randy que te estaba esperando el viernes para grabar un tema contigo y con Alex y... Silvido también. Así y lo que pasa es que yo soy papá y pues tú sabes, me tocó la flaca la, la hasta ayer y pues tú sabes, lo estoy viendo entre y mañana. Pero sí, hay algo con Randy por ahí también. Hay una canción que viene con Opi, la canción de Perro, una canción con Calma Carmona, Big Dib, hacer cero el hip hop, te van a curar conmigo porque yo soy hip hop, acuérdate que... Tú sabes lo que es, Blanco, tú sabes, yo voy a dejarlo a sorpresa, pero tranquilo. ¡Wow! Oye, lo están escuchando ah. por aquí, primero por alto calibre, ya había ya grabó. Ahí viene un montón, por alto calibre viene un montón y no es chiste, tú sabes, está la radio por acá, tú sabes, pero está la radio internet, donde yo primero voy a alto calibre y eso que no sea ningún, eso no es ningún secreto ni nada de eso. eso calibre, es, sí. es donde ya había desarrolla las cosas en internet, punto. No Ese es así, wow, o sea que Javier viene con Randy Nota Loca, Javier viene con Wisin y Yandel y Ivy Queen, esa canción que ya se grabó este, de Wisin y Yandel y Ivy Queen, ¿para qué disco viene esta Javier? ¿No tiene conocimiento todavía? Eh, eh, la con, con, eh, con, con Evie. Ajá, ah, la de Ivy, y Wisin y esta Yandel. Esta canción, esta canción viene en el disco de Wisin, La Revolución, que sale en abril. Wow. En, en perdón, en mayo, en abril de Franco perdón. wow ya tú sabes bueno Javier no te voy a quitar más tiempo sé que estás amanecido como un perro ¿ah? pero esa es parte de los artistas <ríe> esa es parte de los artistas <ríe> y estoy como te digo en el tiempo que puedo pues, pues trato de usar la mañana pues por cosas corporativas y Pues tratando de usar la mañana, ya son 32 añitos y hago más cosas, no me quedo por ahí nada más de usar el Oye, ya ya te doy mucho gusto, ya tú sabes, ya más adelante a también estar sonando maquineando, que la están pidiendo mucho, pero ahora pues presento una canción que... Tú sales, todo el mundo lo que está hablando es de la participación tuya aunque la canción es del disco de Franco, que sale Franco, Wisin, y Yandel y tú pero todo el mundo está hablando de tu participación en la canción No Nos Vean así que presentala por aquí por el Alto Calibre Radio Show A ver, pues ya tú sabes, el gato Black Fire, Gaby, estamos en vivo aquí en el Alto Calibre del Show el tema que van a escuchar, algunas personas le dicen me la llevo otras le dicen para los curos, yo le digo me la llevo para los curos. ya tú sabes, una bueno, mezcla extraterrestre El gato blanca el llavio, Franco el Gorila, W Urandel, los extraterrestres en el tema me lo llevo para los oscuro, aquí por Radio Show Alto Calibre, ya tú sabes, con el Black Brrrra.